Cuentos de hadas españoles El té del mago Érase una vez en un reino muy lejano llamado Islas Monótonas donde un rey de 14 años se hacía llamar el Rey Melancólico El Rey Melancólico le había cambiado el nombre al reino que se había llamado la Isla Alegría Todo en este reino parece tan gris y feo. Es el lugar más aburrido de este mundo. Las enfermeras y consejeros intentaron todo para animarlo, pero sin éxito. Cinco islas redondas en fila. Ojalá alguna fuera cuadrada. Sería algo... Estando allí, compadeciéndose de sí mismo, oyó la voz de una niña cantando una preciosa canción. Canto una canción, no seas tardado, un melancólico a jugar. Tilín, tilín, rey, te diré algo bonito. Tilín, tilín, un verdadero rey, no me haría cantar un día enterito. El rey melancólico, al oír la canción, se llenó de emoción. Salió corriendo de su palacio y corrió colina abajo hacia la voz A la vez, la niña vio al rey y salió corriendo a su encuentro ¿Eras... ¿Eras tú la que cantaba esa canción? ¿De dónde vienes y quién eres? <risa> ¡Caray! El rey tiene tantas preguntas Me llamo Aybrey. Y sí, soy yo la que te cantaba esa canción ¡Oh! ¿Pero por qué me la cantabas a mí? El mago que vive lejos de aquí me dijo que te cantara esta canción No, no conozco ningún mago ¿Lo dices en serio? ¿Para qué te sirve ser rey si no conoces a los habitantes de tu reino? El rey melancólico se mostró avergonzado ¡Vaya! ¡No eres feliz! ¿Verdad? ¿Cómo se puede ser feliz en un reino triste y gris como este? ¿Pero qué estás diciendo? Si no lo sabes, tu reino es el reino más bonito de todo el mundo. ¡Tonterías! Sube la colina conmigo y te mostraré cómo es el reino en realidad. El rey y la niña subieron rápidamente a la cima de la colina. Cuando alcanzaron la cima... Observaron el reino Ahí tienes ¿Has visto alguna vez algo tan gris? ¿Gris? Mira los rayos de sol en los campos de trigo Y esos campos de flores rojas y azules ¿Rojos? ¿Azules? Solo veo flores grises ¿Y qué me dices del mar? Debes saber que nunca cambia uh, pero el mar tiene tantas caras diferentes Y también muchísimas voces diferentes ¿Eres... eres una bruja? <risa> no, claro que no Pero si lo fuera Conseguiría que vieras cosas bien Y no mal ¿Sabes qué? ¿Por qué no vamos a ver al mago? Y le pedimos que te desencante El rey melancólico no lo pensó dos veces y aceptó enseguida. Corrieron colina abajo y enseguida alcanzaron la orilla de un río precioso. Allí, un pequeño bote redondo como un tubo los estaba esperando. Y los dos saltaron dentro. <risa> ¡Esto es muy divertido! Enfadarás al bote si no estás quieta. Siéntate y dame los remos. Yo te llevaré río abajo No tienes que hacer nada Porque este bote me lo dio el mago Y te lleva a donde quieras ir Se sentaron al sol Mientras el bote navegaba tranquilamente Tocaban el agua con las manos Y afortunadamente no volcaron haciendo eso Fue muy divertido para los dos Cuando paró el bote Se encontraron en el borde de la orilla de una playa Y un poco alejada estaba la casa del mago Caminaron hacia su cueva Encontraron la puerta abierta y los niños entraron ¡Oh! ¿Esto es una cueva? El rey melancólico quedó fascinado por la belleza del interior de la cueva Cuando de repente vio al viejo mago sentado en su silla sonriéndoles Aybright corrió hacia él He traído al rey que quería verte ¿Serías un mago bueno y lo desencantarías? El mago se levantó y le dio la mano al rey Para que se sintiera como en casa Sois unos buenos niños para presentaros a la hora del té No me gusta tomarlo solo Decidme, ¿os gustaría tomarlo en el suelo o llamo a una mesa? El rey pidió en el suelo porque toda su vida había comido en la mesa Pero Ibraith quería saber qué pasaría si elegían la mesa ¡La mesa, por favor! El mago aceptó, golpeó el suelo Y una impecable mesa pequeña con tres sillas entró caminando por la puerta como una persona ...y se detuvo en medio del salón. ¡Caray! ¿No sabía que las mesas y las sillas podían andar? Entonces, ¿para qué tienen cuatro patas? El mago se puso a trabajar, encendió el fuego para hacer el té... ...y los dos niños abrieron sus alacenas para coger la preciosa vajilla y los riquísimos alimentos. Se pusieron muy contentos al ver la alacena llena de pastelitos de crema de chocolate y de ciruela El té fue delicioso El mago y los niños hablaron de muchas cosas mientras bebían el té Y comían los cremosos pastelitos Al final, los dos niños recordaron por qué habían venido a ver al mago «Señor mago, necesito su ayuda, no veo las cosas como los demás» Es verdad. Los Wimps lanzaron polvo a tus ojos cuando eras un bebé. Por eso no ves las cosas con la misma luz que el resto de la gente. ¿Qué? ¿Por qué lanzaron polvo a mis ojos? No los invitaron a tu fiesta cuando naciste, por eso. A los Wimps no les gustó y se les ocurrió eso. Lo mejor que puedes hacer es ir a Wimplandia y pedirles que te quiten el hechizo Pero ojo, es un largo camino para ir solo Yo te acompañaré, siempre he deseado ir al otro lado del sol ¿Cómo llegamos allí, mago? Bueno, el camino habitual es escalar un rayo de sol Pero os enviaré en un destello de relámpago Cogió un gran saco de un estante y metió la mano dentro. Ibraith se acercó un poco más al rey, esperando que no hubiera una gran explosión, y el rey la rodeó con los brazos para que se sintiera más cómoda. Lo tengo en ambas manos y no golpeará a nadie siempre y cuando lo tratéis con amabilidad. Ahora... Iréis en un destello Pero no les había dado tiempo a ver nada Cuando se encontraron al otro lado del sol Permanecieron un instante tumbados Donde habían caído sin moverse Luego se sentaron, se frotaron los ojos Y miraron a alrededor ¡Oh! No tenía ni idea de que era así Entonces, ¿cómo lo imaginabas? Un Wimp se había posado en su cabeza, que es el sitio favorito de los Wimps para descansar las piernas. Hay... hay mucha niebla. Niebla amarilla, ¿verdad? Creo que no es niebla amarilla. Es un sol más oscuro. Es verdad. La gente de la parte delantera del sol lo llama niebla amarilla. Están cegados por su propio sol. Esta es la parte de atrás del sol. Creo que me gusta más el sol brillante. ¡Qué tontería! En Wimplandia tenemos todas las ventajas del sol y ninguna de sus desventajas. No hay insolaciones ni manchas solares. ¡Qué gracia que no puedas verlo! Por vuestra culpa... Si tus amigos no me hubieran lanzado polvo a los ojos, vería a Wimplandia con luz brillante. ¡Claro! ¿Has venido a que te quitemos el hechizo? Pero ahora no podemos ayudarte. Será mejor que vuelvas otra vez. No importa ver las cosas de otra manera. ¡Claro que importa! Y por eso queremos que le quites el hechizo, por favor El Wimp se puso en pie Y pensándolo mucho se le ocurrió una solución Solo mm, podemos hacer una cosa Debéis intercambiaros los ojos Los niños miraron al Wimp Y después se miraron entre ellos De acuerdo, ¿cómo se hace? Muy sencillo Solo tienes que desear con todo tu corazón Tener los ojos del rey en vez de los tuyos ¡Y ya está! ¡Alto! Si me da sus ojos, siempre verá las cosas mal El rey había hablado demasiado tarde ...porque Ibright ya había deseado intercambiar los ojos... ...y rápidamente sus ojos se volvieron azules profundos... ...y los ojos del rey marrones cálidos. El rey estaba furioso con el Wimp... ...mientras Ibright se reía alegremente por lo que había pasado. ¡Mira qué has hecho! Verá las cosas mal hasta el fin de sus días! No seas un niño tonto, llévala a casa e intenta ver tú las cosas bien Antes de que quisieran darse cuenta Estaban en la cima de la colina Viendo el reino de las islas monótonas ¡Oh! Este es mi reino Es tan bonito Mira cómo el sol resplandece en los campos de trigo Y mira a los campos de flores rojas y azules ¿No te parece un reino precioso? Ibright sonrió Pero ahora solo veía cinco islas redondas en fila Sí, claro que sí Como dices, un bonito reino Y así lo vieron con los ojos del otro Pasados los años, el rey melancólico convirtió a Ibright en la reina de las Islas Monótonas y llevaba corona en vez de gorro. Había dado desinteresadamente su vista al rey melancólico y aún así era feliz, demostrando que el poder de la sinceridad y el amor desinteresado trae la alegría más profunda y la satisfacción verdadera.